¿Qué partido sufrido? Pero en este caso tuvieron premio, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad que por ahí nos habíamos quedado un poco disconforme con los últimos tres minutos contra Flamengo, donde no supimos cerrar bien, donde tomamos malas decisiones y, y bueno, el Flamengo tiene un equipo muy virtuoso en donde nos castigó cada error y nos saca una diferencia que por ahí tampoco era la diferencia que se planteó en todo el partido. Y bueno, venimos a buscar hoy el, el juego porque sabemos que nos jugamos gran parte de la clasificación con este partido y bueno, creo que fue muy reñido la verdad, fue Welcom planteó un partido excelente, pero bueno, nosotros en el segundo tiempo supimos acomodar un poco lo, las cosas en defensa que por ahí no habían hecho 41 puntos en el primer tiempo, creo que no nos podemos permitir más de eso pero bueno, contentos por la victoria más allá de todas las, las cosas, los errores la verdad que nos vamos contentos por, por esta victoria y bueno, ya mañana tenemos otro compromiso que nos puede dar la clasificación directa ¿no? Claro, porque ahora vuelve a depender todo de usted está a la mano, pero es cierto, no será sencillo porque ya hoy el ambiente estuvo en contra de Libertad no me quiero imaginar con Goez Sí, la verdad que eh, ayer vimos un poco el partido de Goez con, con Welcome y la hinchada eh, muy buena, con, con bombo, trompeta, todo todo lo, todo el circo, así que... Pero bueno, eso a nosotros nos gusta, nos gusta, creo que, que es motivante jugar y por ahí eh, hacer emudecer un poco a la hinchada sería muy importante y le pones una presión al equipo del local en ese caso. ¿no? Bueno, te quedaste de lo, después de lo que había sido la gran temporada en la Liga Argentina, ¿cómo explicaste estar viviendo esto hoy acá en Uruguay, Liga Sudamericana? Ah, bueno, yo lo tomo como, como un premio que me dio la posibilidad de, de volver a jugar a la Liga, de volver a jugar a la Liga sudamericana, que hace muchos años, por motivos personales, y más he decidido estar cerca de mi casa y jugar por ahí en una Liga de inferiores. Y bueno, creo que hoy demostrarme que, que todavía puedo estar y ayudar al equipo y dar una mano para, para que el equipo obtenga una clasificación en la Liga, el club donde me vio nacer, donde me abrieron las puertas al principio, para mí es una satisfacción muy, muy grande y bueno, orgulloso de este momento y lo estoy viviendo Eh, muy felizmente. Y lo grupal sueño intacto porque están ahí. Y bueno, sí, la verdad que en lo grupal estamos muy unidos, creo que nosotros dependemos mucho de eso. Eh, si no hacemos un, un buen grupo, un buen, una buena familia digo yo, este se nos va a complicar mucho en la temporada. Gracias, felicitaciones por el turno. Muchas gracias a vos. Claro.